que me quieres como yo te quiero, dime tú, si piensas en mí como yo pienso en ti, corazón, entrégame tu alma porque soy sincero, por favor, si tú te me alejas me voy a morir, no sé lo que me ha Siempre me encuentro turbado, no puedo vivir sin ti. Ven mi amor, acerca tus labios, dame tus besitos, por favor. Si tú no me quieres me voy a morir. Dame tu alma, ven con pasión, eres querida de lo mejor. Querida, eres lo mejor. Ame tu alma, siento pasión. Eres querida, de lo mejor.